Hay que aguantarse que la cosa viene brava, viene soplando el huracán desde la playa y ya lo no anuncia un barrio entero, ese es el huracán buceo. las 11 de la mañana estamos con el himno de Huracán Buceo, nada menos esta institución tan importante en nuestro país. Y hace unos días estuvimos conversando con el presidente del Club Social y Deportivo Huracambuceo, Javier Valdriz, que habló justamente de muchas cosas, de la institución, de, bueno, hablamos del barrio también, de, de lo que fue el desarrollo y los cambios que ha tenido este club en nuestro país. Pero hoy nos acompaña eh, un hincha de Huracambuceo, un socio, Rubén Rieti, que es integrante de la agrupación Sentimiento Funebrero. Rubén, buen día, gracias por estar esta mañana con nosotros, ¿cómo estás? No, la, la, la gracias a usted en primera instancia. Te pido disculpas, que, que tarde, convocado no, a, a las 11 y, uh -huh. por problemas de trabajo. Bueno, eh, vos estabas interesado en contarnos algunas cosas, porque tienen alguna discrepancia en este caso con lo que es la, la dirección actual de, de, del club, en este caso de, de Javier Valdriz, que, que estuvo con nosotros, como decíamos hoy, hace un par de días hablando. Sí, eh, nosotros en... en en realidad lo que estamos este, y hemos venido observando como hincha como militantes del uh -huh. club porque nos consideramos militantes del uh -huh. club hemos trabajado mucho alrededor de la de la cancha Ay, hace unos cuantos tiempos estamos haciendo encuentros en propios y Rivera para mostrar de nuevo Exacto. el club al sí, barrio, sí. porque hay es que tener una realidad el barrio es una cosa hasta el 85 con el boom inmobiliario que lamentablemente nos metieron Este, eh, el shopping, después todo el desarrollo que hubo, digo, por eso hay es un antes y un después sí. este, en el contexto de, de lo que es el barrio y de la influencia que tenía el club Huracán Buceo dentro, dentro del barrio y bueno, somos todos este, hinchas, único, único hinchas y nos rasca La, piel y... la doble camiseta de huracán. No, ¿Abajo? no, doble no. No, pero no. Digo, la doble, porque al, al hincha cuatro cuadro chico se dice, vos tenés abajo no, no. y levantás y tenés la otra. No, Esa es la, doble. No, no. Nosotros, la doble nosotros podemos decir que si sí, sí, sí. somos puros de semillero y de la claro, claro. de, de Huracán sí, sí. Ajá. Bueno, y hemos estado trabajando y eh, nos hemos puesto a disposición de esta directiva, que esta directiva hace ya seis años que se encuentra. Pero siempre hay que volver un poquito más para atrás porque eh, nosotros sostenemos una cosa que Huracán Buceo no es que eh, tenía una plantación de tomate 20 hectáreas y vino un problema climatológico mm. y en 10 minutos se perdió todo. Y eso es lo que queremos que la era gente un club piense. institucional muy importante, con una infraestructura bárbara, más allá que no tiene el Parque Huracán, que fue en el 85, pero digo, hay que hablar de la sede, hay que hablar de, de desde sus principios de Ajá. Huracán y desde el periodo que hace aproximadamente más o menos entre 30 y 40 años. Uh -huh. A eso es lo que nos, referí, sí. nos referimos siempre, que no fue un, esto, una catástrofe climatológica lo que pasó y que en cinco minutos perdiste todo. ¿A qué persona responsable? hay personas responsables hay personas que hace 30, 40 años que se golpean el pecho que están en la institución y que no han llevado a esto y más allá de todo las discrepancias y todo porque es como todo es un club social y uh -huh. deportivo digo, tenemos que trabajar y militar a veces con, con gente que, que ideológicamente o, o eh, lo social no lo ven igual que uno pero siempre dentro de lo que es la institución Huracán busé uh -huh. Bueno, y ahí empezamos, digo, este, debido a, a todo lo que ha pasado, digo, a todo lo que hemos perdido, nosotros en el año pasado, y al año pasado terminado el campeonato, este mismo grupo de compañeros de, sí. de, de, de agrupación pidió una asamblea. Porque, ¿qué pasa? Eh, nosotros venimos eh, con con el tema de, de la pérdida de, de la sede, que fue un concordato que se hizo, un concurso, uh -huh. no sé cuántos años, y nunca se nos explicó. A su vez, después, ¿no? este, gracias a una intermediación que no sabemos divina o lo que fue, este, que pudimos recuperar el parque. El parque Huracán Museo estuvo tirado, abandonado, nosotros tuvimos 10 años sin jugar, ¿está? Este, bueno, se recuperó el parque con nosotros, laburando los, los socios claro, yendo claro. a hacer todo lo que las primeras etapas uh -huh. de limpieza de todo eso fue una primera cosa, pedimos una asamblea se nos, negó, se nos negó y se nos dijo que teníamos que acatar lo que marca el estatuto perfecto, vamos al estatuto y el estatuto dice que tenemos que juntar el 25% de las firmas de los socios uh -huh. ¿no? están habilitados dentro sí, sí. del padrón esto no es una fábrica, este, digo, uno viene el palo de, del sindicalismo digo, uh -huh. y en un sindicato uno se para en la puerta o va lugar por lugar a los compañeros le entrega un volante y le dice mañana va a haber una asamblea o me firmás para ver una asamblea uh -huh. no, esto es un barrio, digo gente que se ha ido del barrio, uh -huh. por lo tanto nosotros le pedimos a la, a la comisión fiscal que nos arrimara los padrones, porque es la única forma de poder llegarle Mirá, claro. te llevamos para que nos firme porque estamos juntando firmas porque tenemos inquietudes pa, pa, pa, pa. Eh, eh, eh, la comisión fiscal nos negó los padrones la directiva nos negó los padrones y este, nos dijo que teníamos que juntar el 25% de los socios de la firma de los socios para llegar a esa asamblea no pudimos porque es imposible es por, la, por las características que es eso ¿no? acá tengo, mirá uh -huh. este, y Y bueno, está, de, después de tantas ida y vueltas, logramos conseguir los padrones. Y acá encontramos un manejo que hubo que, en el padrón que se pusieron socios con categorías que es imposible que las tengan. El, el estatuto marca eh, la categoría de socio, la categoría de socio, primero sos socio activo, uh -huh. después este, por dos años suscriptor, Después de los dos años empiezas a generar, a ser activo. Uh -huh. Y después de los 30 años, automáticamente nadie te tiene que autorizar nada ni nada para que vos seas socio vitalicio. Necesitas 30 años claro. de pago consecutivo. Uh -huh. Ahora, acá hago un paréntesis también. Eh, nosotros tuvimos 10 años sin, sin participar, tuvimos desafiliados, los únicos, los únicos que nos desafiliamos fuimos los hinchas, que íbamos todos los días a la cancha, íbamos hacia, jugábamos igual entre los caballos como estaban, sí, sí. y éramos los que estábamos ahí a la vuelta. Resulta que encontramos en los padrones, primero el estatuto dice que tenés que tener sí. 30 años para ser socio vitalicio, por lo tanto tenés que tener más de 30 años claro. de edad. ¿Y qué, qué encontraron en los padrones? Y encontramos casualmente, yo les voy a dejar cosas para que vayan viendo, ¿no? encontramos en los padrones tres personas que no tienen, alguno podrá tener un poco más de 30 años, pero no llegan a, al requisito que marca el estatuto. Esa es la denuncia principal que nosotros hicimos en eh, febrero, febrero fue, tengo acá las denuncias, sí, sí, sí. en el mes. Fueron al Ministerio de Educación y Cultura. Este de, fuimos al Ministerio de Educación y Cultura y presentamos esto, ¿no? Basándonos siempre fuimos sacamos porque como nos negaban el estatuto, claro. uh -huh. fuimos pagamos lo que hay que pagar, que lo sacó el compañero que es abogado nuestro que nos uh -huh. está representando y sacamos el estatuto que te lo da el MEC para estar eh, con, claro. con total seguridad Es lo ¿Qué que, le que estamos ahí, a reclamar. En el MEC. Bueno, está. En el MEC eh, hicimos la denuncia, supuestamente eh, iban a citar, que ya tenemos, tenemos la citación, que nos volvieron a llamar a nosotros en 10 días para corroborar la denuncia, ya lo hicimos, y este, ayer justamente se comunicó el abogado nuestro, este Darío Madeira, y dice que está en el quinto piso del MEC. El tema es que nosotros, al ver esto, estas personas, que yo no voy a dar nombre, porque... No queremos dar nombre. Sí, sí, sí. Pero aseguramos que estas personas no pueden ser nunca socios vitalicios. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que fue un error administrativo? O no, no, no, no, porque justamente, no voy a dar nombre, claro. pero eh, eh, eh, eh, entre comillas, sí. son tres hijos de una, de una de las personas que está en la directiva. Ah. Servite. No, no, qué es, momento. no es común. Esto. Qué momento. Evidentemente. Sí, sí. A su vez, esas personas pertenecen a la lista que. Se, la única lista que se presenta dentro del club en seis elecciones que van. Muchos se preguntan por qué hay solo una lista, es verdad. Sí. Pero ¿cuál es la razón que hay solo una lista? Que sucesivamente. Y, este, como decíamos, desde 30 a 40 años acá han corrido a la gente. Huracán Museo tuvo asamblea de 200 y 300 personas. Sí, sí. Entonces, claro, eh, a las pruebas las pruebas matan relato. Las pruebas matan relato. Y la última denuncia que hicimos fue el 10 de febrero, el 10 de marzo, porque se presentaron con estas mismas personas con las elecciones, y decimos que hasta que el MEC... Que diga el MEC uh -huh. que tome y que analice el estatuto y que diga el MEC este, eh, si está bien esto o no. Ahora, ahora eh, Rubén, ustedes en esta agrupación Sentimiento fue un sí. eh, ¿Por qué no se presentaron a las elecciones? Eh? Eh, ahí va. Es que el tema es que nosotros como, como una agrupación sí. y, y tenemos, tenemos un principio, que es el principio primero, que es el solidario, que es el principio de, de, de, de trabajar. Para el club y para, para, para su alrededor, uh -huh. lo que ha sido históricamente muchos clubes de barrio. No uh -huh. no escapa este huracán museo. claro Es una realidad. No hay gente. No hay gente. Porque se ha corrido la gente. ¿Y qué pasa? Y después cuando vienen y te aplican, te aplican. Porque ¿con qué está jugando esta gente, esta, esta lista? Porque ni siquiera es una agrupación. Es una lista. Uh -huh. Que año a año todavía le cambian el número. Porque... Yo tengo una agrupación, sí, sí. tengo una lista, tengo, tengo un, un, un lema y tengo, tengo un número. ¿Tá? Ahora, sí, decime. No, el, el, y, una y están, se está aplicando sí. eh, eh, las mentiras. El, el, el famoso mm. método nazi. Sí, sí. Una mentira mil veces dicha mm. termina siendo en verdad. La gente con tal de ver a Huracán se conforma y queda por eso. Mm -hmm. Porque aparte de eso de esto que nosotros estábamos esperando es que el 19 de febrero el 19 de febrero del 2025 fue la asamblea ordinaria yo les dejo papeles porque vean que no yo siempre digo lo mismo no prueba, mata en relato 19 de febrero asamblea ordinaria marcada por estatuto los dos únicos temas que se tocan son memoria y balance y día de fecha de elecciones ¿Vamos bien? Sí. Asamblea ordinaria. Una asamblea ordinaria significa que es una vez al año uh -huh. los temas que están establecidos en el estatuto y nada más. Muy bien, nos presentamos a esa asamblea. Tercer punto, varios. Bárbaro. Empieza la asamblea, presentan una moción de orden que no se puede presentar mociones de orden en ninguna asamblea ordinaria de cambiar el orden de la asamblea, pasar el varios primero y el resto para discutir. No, se aprobó igual eso. ¿Saben qué era? Presentaron un, un gerenciamiento este por unos seis jugadores, que no tenemos nada contra ellos, y por un empresario. Pero está mal. Uh -huh. está no, era el, mal. no era el momento no es ni el momento ni que ni, ni habilita el estatuto, claro. porque para qué queremos un estatuto, si no, si, si lo vamos a, a sí. usar, y, eh, el estatuto eh, no es una goma y no es flexible y para eso es, es que nos movemos, claro. ¿no? entonces presentaron este, este, este grupo de, que supuestamente estaban en negociaciones 19 de febrero 2025, estoy hablando marzo, abril y ya uh -huh. estamos casi en mayo, uh -huh. dos meses Este, como eran negociaciones, estaban apurados, que muy probablemente no sabemos si es una... porque ni siquiera es una SAD o es... Este, que Yo estoy en contra de la SAD, pero está. Uh -huh. Después se podrá discutir. Eso a pero título personal. ¿Qué es lo que hay en Huracán Museo? Y hoy lo que hay es una gran mentira por todos lados, publicando que están haciendo contratos con jugadores, que trajeron a un técnico, que... ¿Quién este, paga todo eso? Y es que es que como socio queremos saber eso, pero en primera instancia, en primera instancia, hay que llamar a la asamblea para ver si la asamblea aprueba la sala de gerenciamiento o como se le quiera llamar. Y ellos ya están funcionando y salen a, la, a, la, a, a todos lados uh -huh. con que se, eh, este, eh, este, eh, este grupo es el que está administrando el club. El club hace, antes de esta asamblea, no tenía ni para comprar medio litro de agua este, mineral. Porque otra de las cosas, cuando el femenino, que se hicieron esta, esta misma directiva, porque hace seis años que está... Este, se lavó las manos con el FMI. Y nosotros fuimos, esta agrupación fue, se movió, le dimos, conseguimos camiseta, porque ni camiseta, Iban, la llevábamos a los partidos, ¿tá? y en, en plena eh, crisis del agua, juntaban agua en un bidón para darle a la gurisa. Digo, para que vean el contexto, digo es un club que ya no estamos en la pobreza, uh -huh. somos indigentes. El tema que ahora, de un día para el otro, Estamos firmando contratos, que no existe. Eso es lo que hay que decirle a la gente, porque el hincha de huracán está viendo, pa, vino un ecuatoriano, vino un francés, el técnico es fulano, el, el preparador Pero y, ¿cómo, ¿cómo es? Sí, sí, sí, sí. Digo, el, al es ¿Quién es el dueño usar. ¿quién es el dueño del club? Somos los socios. ¿Está? Entonces, y, y, y, y el en C, por ejemplo, firmó con Huracán Buceo. No se firman contratos en la C, porque la C es un, es un campeonato amateur. ¿tá? Ahora, el balance nuestro de este año sigue con la deuda que otra directiva anterior a esta había venido con arte fútbol, también supuestamente los salvadores. Nos dejaron un agujero, un agujero nos dejaron, que está acá el balance. Sí, sí. ¿tá? Estamos menos 3 hasta el 19. Ahora no sabemos porque. Como uh -huh. apareció este, por arte de magia, este grupo, que hay otros intereses, eso es lo que. Porque hay que hablar las cosas a perdón sí, a, sí. A, a, a, a calzón quitado. Uh -huh. En la AU se está jugando muchas cosas. En la AU se está jugando muchas cosas. lo que decís que, que, que, que está el riesgo claro que venga una empresa, una sociedad anónima deportiva, por ejemplo, que se haga venga del club. Pero, pero a ver. A Totalmente Ella vista, uh -huh. Wander. Eh, no me acuerdo de que otros jugadores también le vinieron a ofrecer lo mismo sí. y quien decidió fueron la sus asociados aso la más social no quisiera. en Wander me acuerdo pero no quise claro Bella Vista sí sí ¿Tá? este uh -huh. a ver seamos realistas ¿tá? el fútbol A nivel lo que es es capitalismo, capitalismo, capitalismo. Sí, sí. Olvídate que es de jugar en la tierra, uh -huh. eh, vas por el amor a la camiseta, vas y haces ocho horas por día y el fin de semana... Claro, este, eso cambió, ya no existe. Es ahora. una realidad. Sí, sí. Es una realidad. Pero pero ustedes pero, necesitan saber qué es lo que pasa atrás, realmente. Pero ¿quién tiene, cómo, cómo yo ¿Cómo puedo cómo puedo permitir, a ver, como socio, uh -huh. ¿qué autoridad moral tiene una persona para firmar un acuerdo? cuando está maniobrando el estatuto y el y el, y, la, y y y y el padrón. Bueno, pero ahí hay que esperar la respuesta del ministerio, ¿no? De Educación y Cultura. Claro, pero pero pero pero, decir, bueno, pero, pero, pero pero pero yo le pregunto al, al hincha, sí, al sí. hincha, al socio de Huracán, en uh -huh. Esto que encontramos. Que que yo es como que yo venga y te cambie el, eh, este lo, los comas en las puntas que tienen es? su importancia dentro uh -huh. del estatuto. Me, sí, me, sí. ¿Me explico? Clarísimo. Y, digo, y todavía presentarte con esta misma gente Otra vez en elecciones uh -huh. Mira, están comunicándose Lucía dice, hola, soy socia vitalicia Desde el momento en que se compró el castillo sí. Mi papá llevaba el topo Gillo En su camioneta o triciclo En las famosas caravanas Después de cada partido, eran inflables Mi primo llevaba la matraca A cada partido, qué época Siempre en mi corazón, dice Lucía Héctor del buceo Pregunta, ¿perdieron la cancha de la cantera de los presos? Y otro oyente, Fabián, dice, qué interesante el huracán buceo. Por favor, compartan el audio porque lo necesito para mi padre, que nació y es hincha del club huracán buceo. Yo soy simpatizante, no de fútbol ni básquetbol, sino del barrio en sí. Fabián Desallago, muchas gracias, saludos para todos, dice... Eh, Que hay mucha gente ¿En qué está el los... Huracán? ¿En qué está bueno, bueno, lo que, la, lo que Claro, claro, claro. Eh, en el 2022 se recuperó, porque el, el, sí. el, lo de, pertenece a la Intendencia. Ajá. En ese interim no sabemos cómo ni qué, que también estamos pidiendo explicación. Este la AUF, la AUF puso, eh, puso una plata para recuperarlo, porque era una realidad, estaba sí, abandonado, sí. Sí, sí. Eh, estaba, estaba, estaba deshecho. Ahí se recuperó con esa plata de la U. No sabemos, porque siempre fuimos a preguntar, y nunca nos, nunca nos dijeron, si era en cambio de conseguir una cancha. Porque en la C hay que ser realistas también. En la C, todos los cuadros de la C somos pocos los que tenemos predios, que claro. no son nuestros, ¿no? Uh -huh. digo, Pero son cedidos por la sí, entienda. Sí, pasa en ella. la A también. Eh, la, eh, en la sí, A sí. también. Sí, está. Sí. Pero justamente en la C y en la D hay menos. Claro. Y la U dijo 2 más 2 son 4 ponemos una plata acá, que no está mal. Uh -huh. Se recuperó un, un espacio este, eh, para jugar, que se juega la C, se juega sí, la D sí. y se juega el, el, el, el femenino. El femenino, claro. No, nada, no, un espacio. Porque, claro. eh, a medida que va a video creo, sí, sí, cada sí, vez sí. se pierde más espacio este, uh -huh. para, para poder hacer deporte. Y bueno, y ahí se recuperó de nuevo el parque. Ahora, no sabemos si fue a cambio de solamente recuperar o Huracán tiene que devolver, porque después estuvimos averiguando también, y cada vez que juega cualquier partido ahí, inclu jugando, jugando inclusive Huracán, se le paga un cano para que use el club, el, claro, la cancha. Claro, claro. No sabemos. Oh, ese es el huracán. Bueno, seguimos hablando de esta institución tan querida de Huracán Museo, en este caso con Rubén Rieti que es, es hincha socio integrante de la agrupación Sentimiento Funebrero nos quedan algunos minutitos este, de Rubén pero bueno, hay alguna una cosa que me quedó pendiente eh, vos me decías que ustedes no se presentaron a las elecciones pero si mañana hay un vacío de la dirección de, del club por ejemplo, que esta directiva diga, bueno, nos vamos damos un paso al costado por equis motivo, hay gente para hacerse cargo, ¿cómo es eso? Nosotros, digo, ese plan es el plan B que tenemos. Ajá. este Como venimos de un palo, que ya te decía, sí, creemos sí, sí. que la Asamblea va a tener que, que tomar... Claro, eh, claro. Digo, con, la Asamblea va a tener que elegir gente hasta ese momento. Bueno, después, por lo que nos marca el estatuto y la presidencia jurídica, este no tendremos que ver claro. quién toma el club. Pero sí, claro que hay. Yo lo que quiero, una sí. cosa, porque capaz que no... Uh -huh. Que quede claro una cosa Que le están mintiendo a la gente Que nosotros no estamos Queremos que juegue Huracán queremos ¿tá? Pero queremos que siga viviendo el club Como socialmente claro, tiene Por encima que de ser. que juegue o no juegue Y sí porque vos fíjate Totalmente. que 10 años 10 años de claro, jugar no. íbamos a cuidar La, la sangre, base es el club y, la gente. A, no. claro. y una mentira Que están diciendo que nosotros estamos pidiendo la pérdida la presión judíca. Mentira, ignorancia. ¿Quién dice eso? Eh, el el señor presidente. No. Lo que pasa es que acá yo hay que nombrar al presidente, que es Javier Galdrí, uh -huh. pero acá tiene responsabilidades desde el primero al último. Uh -huh. No hay otra. Pero sí, digo, aclararle al hincha, al socio, el que está, digo, este, que tiene cierto sentimiento por el club, uh -huh. que no estamos pidiendo la pérdida. Son tan ignorantes, porque son ignorantes porque yo lo, lo, lo considero así, digo es que lo que cuando uno hace la denuncia al MEC, ¿cuál es la cédula de la presentación del club? La presidencia jurídica. Claro. Porque quien tiene la personalidad jurídica, a su vez, claro. es quien tiene la representación. Uh -huh. Para que eso esté quieto, ¿no? ¿Cómo vamos a pedir? Somos fundados en el año 37. Uh -huh. ¿Cómo vamos a estar pidiendo la pérdida? ¿Cómo vamos a estar pidiendo claro. un espacio que se pierda este, histórico como ha sido? Porque este huracán Este eh, fue el tercer grande uh -huh. en un momento. Y después nos disputábamos con Danubio uh -huh. mucho. Este, sí, sí. Eh, Eramos. Sí, te La década del 80. si Danubio. Sí. sí, no, no, yo te escuché. te <risa> escuché. No, no, no, no, no. No, pero... pero una cosa, pero ¿cuándo hizo ese click huracán? Que venía bien, estaba bien consolidado socialmente, para vos que, que, que conocés todo el huracán. ¿Cuándo fue ese cambio que empezó a, a venirse abajo? Y el, el cambio empieza cuando pasamos del club social, que empezamos con el, la sede famosa esa, que también hay que aclarar muchas cosas. Sí, también quedó pendiente. Claro, eso quedó mucho. Haber perdido el castillo, quedarse en no, la parte de atrás dos cosas. Sí. No, el Castillo no es una pérdida. El Castillo se vende sí. y se hace el, el espacio que hay atrás porque está. Por está, la calle Belsen. que Es uh -huh. lindero. ¿viste? Sí, sí, sí, claro. Este, pero no, no se pierde. Pero digo, eso no fue un antes y un después de haber perdido el Castillo y la identidad del club. Y sí, pero yo recuerdo que el Castillo estaba deshecho viste. Ajá. Yo qué sé, era un momento ay, que ay, había ay, que ay, tomar una decisión, está claro. Digo, y el full sí, era, sí. otra, era otra claro. cosa. Acá lo que hubo fue una mal, mala uh -huh. gestión uh -huh. de los dirigentes. Una mala gestión de, es como digo y sostengo. Acá no vino una este una tormenta y nos llegó. No, no, no puedo dejar de preguntarte por Eugenio Figueredo. Porque mucha gente está escuchando y dice, pero para y no le preguntas. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué papel jugó Figueredo ahí en este huracán? sí si Figueredo, yo te puedo decir, era que Figueredo llegaba la asamblea y ya en la asamblea ya decía vamos la asamblea está ordinaria bueno ya está ya que estamos acá si no nos llamamos vamos a votar la próxima directiva y la gente gustaba pero por qué porque había la, la el, el, el, el momento deportivo de huracán tapaba todas estas cosas claro la gente estaba con la cabeza en otro lado claro entonces cuando empieza a venir la, eh, eh, ya sí, nos sí. agarró y nos deshizo digo para, para todos lados digo este bien ese es el tema digo Figueredo y bueno algún día nos tendremos que sentar con Figueredo la historia es esta porque qué pasa hay que contarla la historia siempre viste que sí, sí. la historia es media <risa> media complicada eh, si alguien se quiere arrimar a este a esta agrupación sentimientos funedrero que dice pa quiero dar una mano quiero estar ahí ¿cómo puede hacer? Ahí te tendría que pasar porque yo, yo tengo sí. un tema no manejo las, las redes. redes no manejo ninguna red o sea que no, no los encontramos digamos a, a la agrupación por las redes no sentimiento. no los no, puedes encontrar si no, ¿Sí? no sabría decirte para no cometer ta. un error pero capaz que los buscan en las redes eh, eh, eh, sentimientos eh, fue un de huracán eh, museo y... Javier el compañero Javier es el que maneja mejor ta, eso Cabrera también maneja uh -huh. bien de que eso nos pase después, sí yo le digo no que les pase decir. sí sí digo por lo que necesitamos es gente es gente que, que pero, piense claro Eh, que si este es el camino, porque nosotros, una de las cositas ya termino, pedíamos, en todas esas veces que nos viste que estábamos ahí en propio Rivera, uh -huh. pedíamos que se hiciera socio la gente, le pedimos a esta directiva que nos diera para hacerlo socio. ¿Vos fuiste a hacernos socio? ¿Usted fue a hacernos socio? No, no le interesa, porque esa es una de las cosas que tiene que saber el hincha de Huracán el hincha de que tiene un sentimiento por un equipo por un barrio uh -huh. o por algo es que no les no le sirve las instituciones para estos negocios que haya socios que vengan y, y, y, y le, le digan no, esto es así, así, así porque tienen que ser instituciones vacías ahí está el papel de la sociedad anónima deportiva, ¿no? Tienen que ser sociedades, claro. eh, tienen que ser que clubes el... este, vacíos de gente, claro. sin contenido. Uh -huh. Y bueno, en eso estamos. Bueno, eh, Rubén, te agradecemos por haber no, estado aquí. agradecido, pido disculpas, que por tema de trabajo el compañero tampoco uh -huh. llegó. es el otro tema, ¿viste? Sí, sí. No, no para el fútbol tenés que dedicarte y uno no uno es laburante claro. ama el club y deja horas de cosas de hacer eh, eh, y bueno y, no, y tareas que se hacen en el barrio no, no va a faltar oportunidad para Nosotros que volvamos estamos, a, a conversar con toda la gente huracán ¿eh? estamos Gracias, ¿eh? a total disposición oh, sí.